Hola, muy buen día, chicos. ¿Cómo les va? Bien. ¿Todo bien vos? Buen día. Sí, acá andamos. Bueno. Eh, Marcela, eh, ¿cómo han tomado dirigentes y dirigentas de la CGT las primeras declaraciones que ha hecho el presidente Javier y, bueno donde ha dicho que eh, va a haber recortes, eh, va a haber desempleo, va a haber estamflación? Habló de una hiperinflación. Eh, ¿Cómo están analizando desde el movimiento? Sí. Mira, nosotros como Regional Centro Sur, eh, perteneciente a la CGT Nacional, eh, estamos siempre eh, cumpliendo las directivas que vengan de la CGT Nacional. Pero a su vez, como Regional, nosotros los gremios, eh, estamos alertas, estamos atentos a cualquier implementación de todas estas medidas. Tenemos, si bien entendemos que recién asumió hace dos días, este hay que ir viendo cómo desarrolla su política, pero se va a encontrar con una CGT unida, con una CGT fuerte, que va a hacer frente a todo, y sobre todo respetando y cuidando los derechos de cada uno de los trabajadores. ¿Qué, qué, qué va a pasar con las paritarias de, de los distintos sectores? ¿Se sabe algo de eso? ¿Ha trascendido algo? ¿Ustedes tienen información? Sí. Por el momento, eh, en nuestra CGT Regional Centro Azul no se ha notificado de alguna baja de paritarias uh -huh. ni alguna anulación. Eh, de hecho, se ha llevado adelante las paritarias acá en nuestra provincia, tanto de la intersindical como la de los docentes, de la mejor manera habitual, este, con unas discusiones bastante intensas por el tema del salario y el bono, pero eh, ayer terminaron acordando de una manera satisfactoria. Uh -huh. Bien. Eh... Eh, nosotros velaremos para que no nos ocurra, sobre todo el sector docente, de los docentes privados, que no nos ocurra como en el mandato de Macri que nos dejaron afuera de las paritarias. No podemos permitir eso porque ya es un derecho ganado, conquistado, y el mejor medio para sentarse y negociar salarios y condiciones de, de trabajo. Y la, la, la paritaria, eh, eh, ¿se cerró o con, con ese acuerdo o eh, el aumento ese lo va a dar por decreto el Gobierno Provincial? ¿Cómo quedó? No, se cerró con acuerdo. Ah, se cerró con acuerdo. Bien. Sí, sí, sí. Bien. Eh, con esa cláusula que se agregó de revisar todo el 12 de enero. Por supuesto. Bien. Y es que este enero va a ser súper movido. Por más que estemos, como quien dice, de receso vacacional, va a ser un enero bastante movido porque hay que ver... Eh, cuáles son las medidas que este presidente va a ir desarrollando, va ir implementando por consenso o por decreto. no Marcela, en ese contexto donde hay cosas de fondo y muy importantes, quizás esto que te planteo parece una cuestión menor, pero sí me gustaría ver en qué quedó aquel ruido que hace un par de meses se gestó cuando el gobierno... Estatizó, entre comillas, este colegios privados. ¿Esto esto fue, fue conversado? ¿Entendieron ustedes la posición? ¿En qué está ese esa cuestión? Mira, como entender, uno la tiene que entender desde, desde el punto de vista eh, del gobierno. Sabemos que las comisiones propietarias fueron quienes este, solicitaron esta situación y bueno, para nosotros realmente fue movilizante y preocupante. Pero sí, eh, esto tendrías que hablarlo con el secretario general del Estado. Él te va a decir con pormenores todas las situaciones. Eh, Marcela, se habla mucho de que al gobierno de Javier Milei, que es nuevo, bueno, cada vez que asume alguien eh, en el Ejecutivo, hay que dejarlo gobernar. Eh, ¿Vos sos de esa teoría de que hay que dejarlo que avance con, con lo que quiere hacer o eh, ya empezar a ponerle freno desde el inicio? Yo creo que el freno él ya lo conoce, porque la CGT a nivel nacional ya puso, plantó su posición y cuando la CGT nacional plantea la posición es como cascada, todas las regionales hacemos lo mismo. Acá el gobernador sabe cuál es nuestra postura de no perder ninguna fuente laboral, de que el trabajador no pase a ser un esclavo, sino que tenga todos sus derechos, los contemple y los use como corresponde, por lo tanto a nivel nacional este, también. Eh, si bien, eh, Y es también Marcela, no que el... discúlpame que sí. que te interrumpa si quieres pero para, para pensar esto, eh, históricamente también hay que hacerse cargo de esta situación, la CGT ha sido este, bastante concesiva con las eh, experiencias ¿Sí? Sí, sí. neoliberales que ha tenido Argentina, tanto sí, en el mira, menemismo eh... como en el macrismo. Sí, eh, lo que se pide... Ah, pero, pero acá hay una diferencia, yo creo que este gobierno nuevo viene para cortar cabeza al trabajador. Quiere cortarte la cabeza al trabajador, quiere cortarte la cabeza a todos los sindicatos y viene con otra postura y otra posición. Eh, y eso es lo que nosotros acá tenemos que ver y, y reaccionar. Creo que hay que plantar una posición firme eh, de decir los sindicatos siguen al pie para defender a todos sus representados y no se quiere permitir ninguna pérdida de eh, trabajo ni de derechos. Y si en eso nos posicionamos bien, yo creo que, que vamos a poder hacer frente a lo que venga, a estar continuamente atentos, ya te dije, este verano no va a ser un verano de vacaciones, sino un, un verano de análisis de cada una de, la, de las propuestas y, y decisiones que tome el Presidente. ¿Se van a oponer a las privatizaciones que en principio ha anunciado que pretende hacer el Gobierno Nacional? Eh, yo creo que sí. Eh, hay que analizar todo, hay que ver qué es lo que beneficia, costo y beneficio, pero creo que lo que se ha conseguido hasta el 9 de diciembre del 23 no puede caer en una bolsa rota y perderlo. Tenemos que ser conscientes de esto y seguir tirando para adelante. yo es, Hay una cosa que siempre me cuestiono cuando hay cambios de gobierno, que descartan todo lo que se viene haciendo y se pone gente nueva, se ponen a hacer propuestas nuevas y... Para mí sería más simple analizar lo que ya está hecho, allonarlo, ponerle tu propia tinta y continuar mejorándolo, pero no descartar. Pero bueno, este, sí, lo que, es lo una que pasa es que hay, hay otros intereses, digamos hasta Hasta hace un rato el gobierno, con la cantidad de errores y que dejó el gobierno de Alberto Fernández, pero para dar un ejemplo, había una reivindicación de abuelas y madres de Plaza de Mayo en el mismo lugar en que ahora alguien nos cita como ejemplos a seguir, a banegas Lynch y a Julio Argentino Roca. Sí, ya, alguien que no tiene cabeza, ¿no? Pero bueno. bueno o sea, eh, es triste eso, pero eh, a ver, eh, yo creo que que la, las ideas de este nuevo señor presidente eh, no no se condicen con la que el pueblo argentino si analiza bien, ha venido viendo y conquistando. Aunque también tenemos que ser conscientes de que el pueblo lo votó y el pueblo fue quien lo eligió. Entonces, cuando vos empezás a conversar ahora con la gente y empezás a desmenuzar un poco más, se preocupan, pero fue votado, fue elegido. Ahora tenemos que aprender a analizar y plantar postura y salir a la calle en el momento que haya salido. Marcela, no sé si quedó algo, eh, sino muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, siempre. no, espero haber estado eh, acorde a, la, a las preguntas que ustedes me han hecho, y lo único que les deseo a toda la población es que pasen unas muy lindas fiestas, que estemos atentos, que toda la CGT está en estado de alerta, y eh, va a velar por cada uno de los derechos conquistados hasta hoy. Que tengas buen día, Marcela, gracias. Gracias igualmente para usted.